El Departamento de Divulgación Científica de la Embajada de los Estados Unidos presenta una producción de Terence Todman. Una visión sobre nuestro destino. Un acercamiento al futuro. Entérese de todos los adelantos de la ciencia y la técnica a través de. El drone que piensa. Hola, ¿cómo están? El grone que piensa, la mejor forma de enterarse de lo que va a pasar. Los países desarrollados tienen una real y constante preocupación por la ecología. Vean si no esta propaganda que forma parte de una campaña preventiva sobre desperdicios industriales. Usted. ¿Tiraría la basura en el jardín? ¿Usted arrojaría el aceite de su auto en el dormitorio? ¿Usted haría sus necesidades en el living? Piénselo. Si queremos un planeta limpio y saludable... ...no debemos arrojar los desperdicios... ...donde no corresponde. El planeta Tierra es nuestra casa. Y el baño... ...queda en la Argentina. Por eso... ...tire la basura donde corresponde. Tírela en la Argentina. Claro, la Argentina tiene su lugar adentro de la tarea de cuidar nuestro planeta, pero ¿obtiene algún beneficio la Argentina con esto? ¡Claro que sí! Ministro Cavallo, ¿elevó ya el gobierno el pedido de ayuda económica a Michel Candesú, el titular del Fondo Monetario Internacional? Sí, yo firmé ya eh, la versión definitiva de la carta de intención, así que en estos momentos ya debe estar eh, en manos de Michel Candesú eh, o... Eh, ...en alguna instancia... Hola, anterior, sí, en... señor Candesú, de acá, de vigilancia... ...está acá el ministro Cavallo... ...sí, me trajo una tarjeta para que se la dé... Sí, ...se la leo, sí, dice, mire, es así... ...llueva, truene o haga frío, lo hacemos de corazón... ...levantamos su basura a los muchachos del camión... ...y pidiendo humildemente una colaboración... ...lo saludan en esta fiesta, deseándole paz y amor... ...el gobierno argentino, su país recolector... ...claro, es una tradición... Eh, A fin de año, los basureros todos piden propina. Desistiendo un, un crédito de 200 millones de dólares a partir de diciembre. Sí. ¿En qué otros términos de.? Sí, que voy a notar. ¿Cómo negarle una atención a quienes todos los días tienen la asquerosa tarea de juntar lo que nosotros usamos? La recompensa debe ser justa. Todos saben que ser argentino. es un trabajo insalubre el grone que piensa escúchelo y entérese que el 2000 ya nos encontró